Bueno, vamos a comenzar el programa esperando la llegada de la Paola González, La Voz del Pueblo, en Puente Rock. Vamos esperar dos minutos a la llegada de la Paola González. ¿Les parece bien? Hola, Paola González y comenzamos el programa La Voz del Pueblo en Puente Rock. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir gratos momento Hay que ser solidario con los compañeros en vista del tiempo. Y esperamos que llegue la Paola. Por favor, tomen asiento. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. La Voz del Pueblo en Puente Rock. Su amigo servidor, yo soy el Juan Carlos Paredes, el director de contenido de esta radio. Y en vista que nos llega la, la Paola, lo quiero eh, saludar invitar cordialmente al programa. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar esta hora Adelante, habla del micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Nosotros somos Resina, banda santiaglina de Pan Rock. Y nos estamos presentando por acá, por el sector de Puente Alto. Aprovechando la invitación de acá Radio Puente Rock. Así que muchas gracias, muy agradecido. chiquillo porque no nos cuento un poco la banda que lo que hacen eh, cuáles son sus motivaciones cuente a la gente eh, son, bueno, los, lo eh, que es lo que le hace nosotros somos una banda que eh, empezó el año pasado llevamos solamente un año de actividad somos lo editamos en el tema del rock nacional y estamos recién empezando con la toga estamos promocionándonos bastante ya que grababa un demo a, a comienzo de año en el verano y así que estamos todo en el proceso de promoción del demo de que se llama demorancia eh si lo lo busca, es como es como democracia de morrancia como democracia exactamente exactamente decir que no creemos en la porque honestamente no creemos mucho de la política menos en que vivimos en una democracia es un cuento que nos venden o sea, que Oye no y, y en la y en la vida real que hacen a que se dedican a la música a otras cosas qué más hacen yo, soy yo, soy eh, yo trabajo ¿Sos? en una constructora soy electrico yo me llamo Cristhian Vialo el vadero de resina y trabajo en la construcción, soy electrico. En el, el el el ¿El compañero también aquí? Sí, aquí. yo soy Álvaro, tengo 25 años y ahí trabajo en una empresa de de telas, en la parte administrativa. Y bueno, eh un poco de la parte creativa el grupo, lo que buscan lo que quiere la música, Bueno, lo que básicamente ¿Tranco? lo que básicamente buscamos con la música es decir lo que pensamos, lo que vemos todos los días en la calle, eh, tratamos de cantar cosas no tan surrealista ni con mucha meta afuera ni nada, sino que es un mensaje directo de lo que nos parece bien y lo que nos parece mal, ¿eh? básicamente eso. Lo del día a día, ¿cierto? Claro, el día a día del la sé, gente común y corriente. Mucho, que más o menos nuestro sentimiento, nuestro odio, de lo, de lo que sentimos en realidad. De... Es nuestra manera de expresar exacto. lo que lo que realmente... Exactamente, entonces básicamente contamos lo que vemos, lo que... Pasa en la calle lo que le pasa a millones de chilenos que los chilenos bien que le llaman ¿Mm? que puta, toman el mero le suben el pan le suben la micro y no van a hacer nada po. y ma, estamos caos pues no, ah, el sueldo y, estamos en desacuerdo eso po. hay gente que gana mucha plata y ahora que no hacen nada que gana mucha plata y otra hay gente que saca la chucha y, y después a los 80 años no, no alcanzó a la mesa o sea, como dice por ahí por ejemplo de que los políticos deberían de ser voluntarios y los bomberos deberían de tener un sueldo, cierto exactamente ese es como la mirada ¿no? sí. la claro, humanidad no es realista ¿no? bastante claro no muy optimista pero lamentablemente muy realista y de esa mirada lo sirve también para meditar y pensar sobre lo que está pasando la claro, persona desper desper despertar un poco de la burbuja no es exactamente lo que más queremos tratar de que aunque sean dos personas que una, despierten la cabeza loco, piensen y se den cuenta que se lo están cagando que es su esfuerzo, es su vida, que la están manejando tipos que no piensan en ellos en verdad así quieren puro sacarle provecho y en eso estamos queremos mandar el mensaje de que abra su mente, te de conectarse el teléfono, del, del internet, de la tele Deje el prejuicio Y eso, salga a caminar un poquito con la mente abierta y conozca un poco la más. verdadera calle Lea un poquito más porque Escuchemos música ustedes ¿les parece? Por favor le deja, Aquí, le aquí con... la Paola dejó un, un archivo que se llama Resina de Morrancia Ese es nuestro demo, lo estamos promocionando Y el primer temita lleva el nombre de nuestra banda y se llama Resina Denle resina su vida Don't let Y con ustedes su amiga y servidora de la comunidad, Paula González. ¡Adelante, Paula! Hola, hola, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Aquí he llegado, eh, así como siempre, corriendo y mirando esta ventana hermosa, eh, con esa música de fondo que no identifica nosotros. La voz sí. del pueblo en Puente Rocco. Con Paula González. Eh, comentar que este tema no es un tema al azar, Este programa eh, está inspirado en un amigo que falleció hace algunos años, el Lucho Flores, eh, que donde esté yo sé que está rockeando por ahí cantando sus cuegas y las de Violeta que jamás terminaba. Nunca se nunca terminó una canción, pero si bien no terminó la canción dejó la motividad para seguir trabajando y luchando desde el rock. Eh, fue un hombre que ama mucho la justicia y la labor social, así que un saludo a su familia a, a la señora Nena y a Duro Lucho Flores, a su padre que está por ahí, sí, así bien. que Lucho siéntete contento, bueno, aquí está la Paola González, desde la voz del pueblo en Puente Rock, Buena buenas canción. tardes cabros un aplauso para él y a lo que vinimos, po oh. plásico, <ríe> acá, acá está resina, estos cabros me llegaron eh, como un regalo y sí, lo siento yo de una familia muy querida eh, yo siempre he dicho que yo soy floriana de corazón, a la meña cabro, pero Puente Alto me conquistó, definitivamente acá el rock and roll y los chascón y los músicos, los basteros, los bajistas que me encantan, bueno, así como que otra cosa, ¡Ah! otra cosa eh... <risa> vamos, ya, <lo> vamos <risa> pueden tirar el currículum para acá <risa> sí, hola, ¿qué tal? Yeah, yeah. bien recibido, bueno, gracias a esa familia a la familia Covarrubia Eh, llegaron ustedes, pues mm -hmm. Cristóbal, bienvenido, a, sí, este un abrazo para tu familia que nos dio mucho a nosotros los tiempos de dictadura, yo soy hija, de tenido desaparecido y mmm, don óscar cobarrubia fue una persona que a nosotros nos apoyó mucho, junto con la señora Charito y todos los cambios yo era chica, yo era grande y ahora crecimos pues. y estoy dando los abrazos hablar de ustedes me interesa, cuéntenos un poco, Resina, de dónde viene, presentése eh, cada uno. Bueno, acá alguien le habla, es Don Lucho, bajista de la banda, eh, bajista fundador, estoy con mi amigo de eh, la batería yo, Cristóbal. Yo soy Cristóbal Villalob, doy la batería, yo soy de Peñalolén, tengo 23 años. <risa> eh, y acá el guitarrista primera guirarra, el mejor soy, de todos. Muy bien, gracias Lucho, gracias. Yo soy Álvaro, tengo 25 años viven en independencia y prácticamente soy el fundador igual de resina y cuánto tiempo eh, un año, un año, un año. vamos allí a, a cumplir dos años a, pero un, un, buen año, un buen año, un buen año excelente año no, bueno, bueno pasamos con dos vocalistas anteriormente también ahora nosotros estamos los cuatro que falta uno que está dando exámenes salvo por él Gustav Iro en la Irarra nos está acompañando cual yo, compadre está con nosotros <ríe> el área del hermano bueno ahora estamos cantando nosotros todo en general los temas que tenemos los dividimos los cantamos entre nosotros ya no hay poca lista. seguimos nosotros resina que es lo que somos los fundadores y somos lo que ¿Qué, qué, qué es resina eh, es una banda pan band rock sí. Sí. pero cual es la barra de resina la barra de resina básicamente claro eso es pan rock pero no tan metidos en la bola pan rock que con cresta, que con tanta chaqueta de cuero con güey de en la vaya. No, eh, somos básicamente rock puro loco que queremos decir cosas que nosotros pensamos, nuestros ideales, por así decirlo. ¿Qué piensa Resina? ¿Cuáles son los ideales de Resina? Que estamos en una sociedad sumamente injusta y tenemos rabia y queremos cantar esa hueá, eso básicamente. Eh, queremos tratar de abrir mentes a través de la música, bien ruidosa, bien Mira. desordenada. Sí, claro, ahí Resina siempre expresándolo, lo que vemos del día a día, la rutina la maldita rutina que nos está matando ¿eh? mamá te en pura micro para ir a trabajar y después llegar a tu casa súper cansado de no tener familia, no tener vida ser un esclavo no, no, entonces vos. hagamos algo, no hablemos tanto y un no, acústico ya, vos. Ya, vos. Démosle, y esto es este tema se llama vida, vida mecánica, un saludo para el pelado que fue nuestro último vocalista que fue por fuerza mayor que tuvo que retirarse la banda, pero saludo para el que él hizo ese, ese tema pelado, pelado en fondo cual estaba muy vida mecánica cabros de fútbol vamos cabrón Es mi lucha, no veo tolerancia La sociedad estresada, oprimida de ignorancia Le llaman democracia, a poder de corruptos Seré marginado, por yo ser ciudadano ¡Oh! oh, oh, oh. ¡Es mi vida! ¡Oh! ¡No es mi vida oh no oh. es ¡Oh! ¡Reprimida! ¡Oh! oh, oh. La educación es un lucro La salud te grito sí, y plata calda. El pobre hace el esfuerzo El obrero paga un fuerza Dejamos olvidado Tu pasado oscuro Donde se han violado los Derechos Humanos ¡Oh! Es mi vida reprimida Es mi vida ¡Reprimida! La sociedad enferma Es mi vida De prejuicios llenos de tolerancia Es mi vida Yo vivo en la sociedad enferma Es mi vida De prejuicios llenos de tolerancia Es mi vida La vida es mi lucha, no veo tolerancia La sociedad estresada, oprimida de ignorancia Me llaman democracia Al poder de corruptos seré marginado Por no ser ciudadano oh, oh, oh, oh. Es mi vida oh, oh, oh, oh. Reprimida oh, oh. ¡Es mi vida! ¡Es mi vida! Yo vivo en la sociedad enferma ¡Es mi vida! De prejuicios llenos de tolerancia Vivo la societat sociedad enferma ¡Es mi vida! De prejuicios llenos de tolerancia ¡Reprimida! ¡Es mi vida! ¡Reprimida! ¡Es mi vida! ¡Deprimida! Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este ruido. Un poco de, de daño para sus... Para sus oídos, sus del Sí, eh, bien, cabrón, está bien. Pues sí, se hace. Hay que expresar, eh, vivir su momento. Son jóvenes, tienen mucho que decir. Y lo mejor que, que hay, pues, la música, eh, expresa nuestros sentimientos. Yo creo que el donde se concentra la mayor expresión del pueblo y es a través del arte, la cultura, nuestros patrimonios sociales y ustedes lo están haciendo, así que felicitaciones Muchas gracias tratando de sí. salvar la cultura de alguna Oye, manera El tiempo pasa volando acá, yo quiero saber en qué para están ustedes hoy día eh, cómo se proyectan para futuro qué pasa con Recién Hoy Día y cómo se proyectan hacia adelante Bueno, ahora básicamente estamos enfocados mucho en hacer tocata, buscar tocatas locales eh, bandas, festivales lo que sea y tocar, tocar, tocar mucho y para prontamente eh, ya pensar en grabar el LP porque ya tenemos una cierta cantidad de temas y ya consideramos que estamos en, un, en una parada, no una parada sino en un nivel ya necesario para poder grabar un LP para presentarte como corresponde, oye yo soy esto, esto, esto así que eso, esperen ahí el LP y ...nos pueden escuchar igual en YouTube... ...Resina de Morrancia... Eh, ...la próxima semana estamos en Los Quillayes... Sí, ...nos presentamos ahí en María Elena... ...en La Florida... ...en la 8 de diciembre, en La Plaza... En el, aniversario del... de la, de ...el aniversario de del 8 de diciembre... Exactamente, van a ...nos presentaremos ahí con Resina... ...y banda aparte que nosotros estamos tocando... ...un solista amigo que Ivo... ...le mandamos saludos... ...súper buena. ahí... ...apañando ah, también ah, la música ah, chilena... ...importante recordar y siempre lo hago... ...que ocupe nuestra página... Ya la página de la voz del pueblo, el muro está abierto, es un es totalmente Excelente, abierto. Excelente, muchísimas para, gracias. Sí, para, y para todos los que quieran mostrar y difundir su, su música, publiquen cuando tengan ya lista las fechas, como el ejemplo esta. Tiren la mañana o ahora en un ratito tirenla y Ahora inmediatamente, y, y, saliendo de acá vamos a publicarla exacto, ahí para que sí, toda la gente que nos escucha acá. Vaya, esta, vaya. De esta manera vamos vamos siendo más grandes la escena. Va, vamos armando redes. Exactamente. Yo quiero hacer un comentario que no es menor y es muy importante, saludar a nuestro auspiciador. Sí, a uno de nuestros auspiciadores Estrella. Sí, Antonio es botillería y minimarket, atendido por don Leonardo Berríos. Esto se encuentra en Onatoco 648A. Em eh, siempre va a estar ahí con su con su señora, la señora Alicia. Sí, un saludo para usted, señora Alicia. Yo sé que me está escuchando. Ah, un aplauso ah, a la señora Alicia. Un aplauso a la señora Alicia, Siempre ahí con su buena atención. Estamos con muchas, vamos a pasar por ahí. Sí, pasen, pasen, pasen. Recuerden que si es que sale la radio bien alta porque es bueno, cabros, así que por este día ahí al medio. Un saludo martes. bien importante y también para Francisco Rivera, que él tiene una tienda virtual de poleras eh eh en las estampados, tiene un eh, de todo tipo de como si van estas cositas muñequera accesorios para toda la cosa y, excelente en el corriente quizá pronto por ahí vayan a encontrar problemas de resina así que ah, sí, pongale sí, el ojo el ojo. Sí, él, él estampa y hace todo eso así que si van de nuestra parte él lo va a atender Genial. y le va a hacer una Genial. muy bacán, buena bacán. atención así que Francisco, sabe, Francisco. Rivera hoy un saludo a la señora de Francisco Rivera que hoy día está cumpleaños. Saludos Excelente. a Silvia, a, a, de, a, a, a, a, a, a muy, muy feliz y <tose> <de cumpleaños tose> Oye, el tiempo se cortito eh, eh Eso sí. que fuera más, pero pueden volver a convocar lo que tienen y podríamos dejar algo del demo ¿Ya? porque no teníamos nada más preparado ya nos está, pillaron está, no, justito todo, eh, aprovechando de la información del 8 decir que es casi un mini festival van a haber muchas cosas gratis juegos para niños, comestibles, al aire libre para la familia, para que vayan todos los de vuelta ¿qué los... lugar es? repítelo por favor, ¿Y el por favor. Eh, es vaya... cerca del metro Los Quillaye en la plaza la 8 de diciembre el horario es como diez, la de la 1 en adelante. Eh, empieza, mira pasa la E11 de ahí de Los Quillayes hacia abajo, hacia Santa Raquel, llegando a la mitad de María Elena, en la plaza a la las 8 y siempre. ¿Desde qué hora? Empieza como a las 1 1, 2, 2 el día, bien, día temprano, una. bien temprano va a empezar toda la actividad bien, y a Igualmente toda la sí, información bien. va a estar en la página de la radio Así que Y ahí. muchas gracias esto a todos, de parte de Resina Esto no te mata, pero si sí te alucina ajá, ajá. Oye, súper bien Un saludo ajá. también a todos los volados de Chile Que <risa> no nos, <risa> déjenos jugar sí. Pito, tranquilo en las plazas Por favor Así que eso, un saludo afectuoso A todos los que nos hayan escuchado, los que les guste Por favor nos busquen en Facebook O en Youtube tenemos de todo, o si no nos buscan justo con, en la página de la radio ¿cómo se llama? ¿La voz, del la voz del Pueblo La Voz del Pueblo en Puente Rock por favor cabro vayan y disfruten la música buena energías para todos, saludos denle resina a su vida y a toda esa gente no, denle resina con amor De este temita bueno es vida, es vida mecánica pero la versión de estudio así que disfruten los lo mismo que escucharon en pla ahora en estudio disfruútela muchas gracias La educació és un la llum dels mitjans You have to get it out You have to to get it You got that going. Olenatia. You better look at this. Hemos vuelto, hola oh, como están chiquillos, oye estos cabros desordenados los de resina, me dejaron así, eh, bien loquilla, pero bien, para, esa es la idea, que la gente se acerque, los cabros, bandas nuevas, eh, que estén, que quieran mostrar su trabajo, eh, así que vamos a partir, con un nuevo espacio, un espacio importante que, que es parte del rock and roll eh, es parte del rock and roll y que son las letras, es, un, es algo súper importante y mm, empezamos hace una semana atrás eh, hablando de un escritor eh, que está arraigado en Polonia eh, Tilo Nurmi y que eh, nos dejó un legado negroromántica, petrofilia y algunos otros cuentos y poemas yo quiero partir con uno que dice así Churra, chuta, chucha, chanfle reflauta, cáspitas diantes, demonios, mierda Con la recocholis recáspitas Ay ay y pucha puta, cresta se cua <risa> es todo estilo numi chupaya diablos me equivoqué me faltó el acento en la i, corrección poesía no se escribe con ese se escribe con c esto es la voz del pueblo en puente rock bienvenido Hugo Hugo vas eh, Hugo vas eh, le estoy dando el paso porque va a ser un espacio importante acá me gustaría que tú te lo presentaras, preséntalo a dale. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, soy Hugo Vaz, eh, músico de acá de la comuna, músico emergente, bajista de Toy Face. Y bueno, me dieron la oportunidad de hacer este espacio, y este espacio eh, va dirigido hacia la literatura en el rock. ¿Cómo, ¿Cómo la literatura ha influenciado a nuestros grandes ídolos del rock? Bueno, yo hoy lo voy a hacer... Eh, la posibilidad que me dieron es hacerlo semana a semana. Hoy parto con un escritor francés, un poeta francés, de los llamados poetas malditos, Charles Baudelier. Eh, Charles Baudelier nació en París en 1821. A lo largo de su vida fue escribiendo, sobre todo para el diario Splint Ideal de París... Y en 1857 logra la recopilación de todos estos poemas que él concibió en su vida en, en, en el pasado y muchos fueron censurados porque fue fue señalizado como como una persona rupturista, sobre todo para la Iglesia Católica que él escribía mucho en contra de este de este sistema que Bueno, todavía tiene la iglesia de, de, de engañar a las personas, de mentirles, de, de contarles otra historia y de someterlas finalmente a una espiritualidad que es muy difícil seguir. Yo creo que ni ellos la siguen. Mira, este el símil que hago yo entre Odelier y nuestro letrista fundacional llamado Jim Morrison es, por ejemplo, en... El, el, eh, Jim Morrison toma mucho de este autor porque usa la, la influencia de las drogas, el alcohol y el sexo. Explica un poquito eso, ver, ¿cómo es eso? Eh, mira, eh, por ejemplo, en muchos poemas invita a, a, a evadirse, a tomar nuevos horizontes. ¿Ya? ¿Ya? Y, pero antes eh, antes mezclarlo eh, esto estos nuevos horizontes siempre van mezclados siempre van de la mano con el placer sexual lo que hace jim morrison jim morrison la, la mayoría de las letras por ejemplo una de las más famosas recon true o, o atraviesa al otro lado atraviesa el otro lado te dice pero antes antes eh, antes tírate encima mío antes tengamos algo de pasión y acá Eh, este este señor eh, morrison se influencia mucho este poeta este poeta eh, podría decirse que fue el primero que, que el primero que, que a, a, acuñó ese concepto sexo drogas y rock and roll rock and roll porque era muy contestatario de hecho uno uno de, los, de sus poemas más más criticados se llama eh, la negación de san, de san pedro y parte así ¿qué hace dios en Eh, cuando esta horda de anatema sube hasta sus serafines o sea, ¿qué quiere decir? ¿qué hace Dios cuando todo el, el mal del mundo sube a él? ¿qué hace? que ¿cómo lo resuelve? se droga <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, eso, eso no era el J. sentido eso decía Jim Morrison claro, claro eh, entonces, en este concepto me, me dio risa, capaz que se drogue eh en este concepto de, de, de ir de, de cuestionar todo quizás no de cuestionar la existencia de dios como tal sino que el accionar o lo que o lo que piden piden estas sectas para mí son sectas las religiones finalmente eh, la entrega espiritual que es muy difícil seguir o sea yo, yo te digo ni ellos ni ellos logran ese objetivo ni, ni siquiera las personas que profesan una religión logran el objetivo de de, de llegar a esa altura espiritual que desea que, que sea la biblia no sé qué que, que, que te, te han normado te han cifrado finalmente desde que eres niño o sea tienes que eh, oye, ese calor. tienes que seguir como parámetro tienes que ponerte parámetros espirituales y sexuales finalmente entonces aquí se produce el símil entre jim morrison y que es su influencia y, y ahí él lo lo dijo en su tiempo con charles Baudelaire mira el, el, el objetivo final de esto es que ustedes logren como auditores eh, logren eh, consultar a este poeta busquen eh, busquen la, eh, el, la poesía no es una poesía así como romántica o, o, o no se figura en eso que está no, no piensen que es, que es de amor la poesía muy por el contrario es de, es de protesta es, es, esta va en contra de la de las normas sociales que muchas veces son aplicadas para no sé, para darnos una guía, pero las personas que, que nos imponen esas normas salen de salen totalmente de, de ese horizonte, ni siquiera ellos la siguen. Entonces, este poeta, si ustedes lo leyeran, es muy contemporáneo. O sea, es muy contemporáneo a los males que tenemos hoy en día, siguen sigue exactamente lo mismo. Han pasado desde que publicó serán unos 150 años, 120, 140, 150 y, y si ustedes observan él, en la literatura de él van a ver que siguen sigue habiendo los mismos eh, los mismos no sé, dogma o, o, o los mismos frenos hacia el espíritu finalmente, o sea, siguen imponiéndonos cosas, siguen imponiéndonos cosas dentro de lo de lo sexual dentro de, de, de lo que creer de lo de lo que pensar y qué es lo y, y finalmente la, la política prohibitiva de, de la iglesia católica o y, y, y de la sociedad en general eh... Oye, qué importante eh, lo que tú estás comentando hugo vas porque eh, muchas veces se piensa eh, que la música rockera hoy día de dónde sale eh... Ya vean, acá hay algo más profundo. Claro. Los rockeros nos informamos, adquirimos conocimiento, es... leemos. Jim Morrison no fue un vacío. Claro, <risa> no, un, no fue un ebrio no. y, y adicto como lo mostró la película. Exactamente, yo creo que, claro. que es una forma de reivindicar su nombre también. claro exactamente el exactamente. nombre de muchos rockeros que claro. que se han disciplinado y que este, esta pega es seria. Sí, o sea, eh, ahí... No llegaría a ser una letra, no llegaría a ser una claro. canción. Entonces... Específicamente este tema... De... El que estamos relacionando hoy día es el tema de los doors, eh, de Cristal... Eh, claro, eh, a, a eso quería llegar, eh, Cristal chip, chip, o el barco de Cristal. Eh, esto es un... Eh, es lo más eh, Yo creo que se... Bueno, él lo dice igual, se inspira en un poema de Baudrillard que se llama Lesbos. Lesbos es una isla de Grecia donde vivían puras mujeres. De ahí viene el término lesbianas. Pero, pero el lesbos no, no era que hubiera homosexualidad claro sino que había un libertinaje donde era más o menos pareció a ver a una casa de remolienda no sé y ahí en, eh, en esto en esta isla tú podías eh, tener mujeres alcohol y drogas o sea si ustedes buscan ese tema de Crystal Chip de Jim Morrison y lo ven traducido... ...van a ver que él es un barco, es un barco donde tú viajas... ...viajas y el barco va lleno de chicas... ...y las chicas te van a dar todo tipo de placer... ...y eh, ahí se nota la influencia de este escritor... ...y bueno, el, el fin el fin de esto amigos y amigas es que lo, las personas que escriben la, lo, las letras de las bandas de, de la música emergente de Puente Alto consulte la literatura y busque ahí letras o busque ideas busque ideas y van a ver que va a haber un resultado satisfactorio en la composición de sus letras y otra cosa que ustedes se, se intriguen o les despierte la curiosidad por, por saber más de este poeta este poeta mira les voy a dar una una pequeña reseña por ejemplo él andaba con el pelo pintado con una camisa cuadro y bototos en 1850 imagínense Conte, un contestatario o sea, era un era... pan de, yo diría que es el primer pan de la época o sea de, del mundo mejor dicho leerlo, claro por supuesto lo invito y es una poesía super fácil no es una poesía tan hay, hay poemas que, que son incluso son galantes Y, y, soy, y son fáciles, no, no, no van a encontrar una cosa así llena de, de significado, o de palabras difíciles, quizás va a haber un poquito de literatura antigua, pero ahora ya están los medios, Wikipedia tiene de todo, así que pero están los que medios, exacto, hay que, exacto, leer, hay que hay leer. leer y documentarse y no sé si lo, dejamos el tema Sí, y ya despedirnos porque hoy día Chiquillo es eh, un programa especial Eh, nuestro programa normalmente dura hasta las 9 y cuarto, pero eh, como esto es puro cariño y amor, vamos a dejarle un espacio a nuestros compañeros. ¿Sí? Así que, pero le vamos oh, a dar... ¿El de la próxima? Sí, pero terminemos. ¿Sí? Así que, saludar a algunas personas. No te vayas, quédate. Y quédate todos los, todos los lunes. Ah, muchas gracias. Sí, quédate todos muchas los lunes, chiquillos. Este primer programa de, de Lugo, eh, creo que es un aporte importante lo que está haciendo Lugo. Nosotros los rockeros vale. somos somos más que un par de chascas, locas, danzando claro. en un moch, eh, creo que, y eso Hay es lo lo importante, pintado, para eso es la voz del pueblo, para que empecemos a a mostrar eh, nuestro trabajo, nuestro trabajo serio, el que estamos haciendo, Exacto. el que haces tú, musicalmente como bajista de tuy face pero también pues, hay, hay más detrás de ese de ese bajista hay un eh, poeta porque también sé que creas tú así que en algún momento también que salgan tus poemas acá. Eh, sí, sí, sí, sería, sería un honor sería súper bonito eh, también me gustaría que las personas que no estén escuchando nuestro oyente, nuestro requero todas esas zarpaitas que van a las tocatas lean pues, acérquense Exacto. y también escuchen este programa si les gusta Eh, comenten está el espacio en la radio está el, el número de teléfono para llamar dejar su mensaje está la página en 6 también donde pueden comentar eh, y esto es esto es la voz del pueblo en puente rock compañero le damos con lista al chip sí y, y dejar los invitados para esta otra semana que la banda que voy a a, a como a dehusar a ah, hacer deshuesar. es de cla Y el autor el en el que se, se, se inspiraron, George Orwell, Revolución en la Clash. Granja, para que la lean, George Orwell, y, eh, prácticamente toda la letra de The Clash es George Orwell. Y me dejáis mandar un saludo. Pero claro. Unos dos saludos. Oye, bueno. Un, el primer saludo es para mi hijo, que no creo que esté escuchando el pesado, de que es muy chico. Y, Tuto. Y, pues, sí, no. Y otro para una, una super amiga, Jennifer. Y gracias por el espacio, bueno, yo trato de aportar, con más más que con Wikipedia y con otra cosa, con experiencia, porque yo todo esto lo he leído y lo he buscado y me he dado el tiempo y recomiendo a todo el mundo la lectura y, hay, y para esta otra semana se viene bueno porque le adelanto que... Orwell escribió un libro en 1948 que se llama 1984 el año que nació la internet y él en su libro habla de la internet van a quedar locos las telepantallas, como nos comunicamos ahora así que muchas gracias Paola muchas gracias Radio fue un gusto me salió, estoy un poco nervioso la primera siempre cuesta no hay primera sin segunda así que gracias y nos vemos esta próxima semana un aplauso, un aplauso grande eh, sin antes eh, darnos unos saludos especiales hay una persona muy especial que conocí este fin de semana un rockero viejo, así amachado, opulento que también me mostró unas bandas nuevas eh, que espero poder mostrarlas más adelante acá, unos cabros de talca eh, Suiza, a ver, Suicidad, Nación, algo así, no sé pronunciarlo bien en, en inglés pero voy a invitar acá para que, para que nos cuente él, su experiencia Tras haberlo escuchado, un saludo especial a Cristiano Osorio, al Chiro. Un besito batirlo con donde estés. Esto fue La Voz del Pueblo, en Puente Rock, con Paola La Voz del Pueblo, en Puente Rock, con Paola González.